Ya llegué ¡Primo! <risa> <risa> ay, ay, ay. <risa> Querido hermano Diego Te entrego a Dios y como creatura suya te pongo en sus manos Pues es tu hacedor que te formó del polvo de la tierra Al esta vida salgan a tu encuentro la Virgen María y todos los ángeles y santos. Que Cristo que sufrió muerte de cruz por ti te conceda la libertad verdadera. Que Cristo Hijo de Dios vivo dialoga en su paraíso. Que Cristo buen pastor te cuente entre sus ovejas. Que te perdone todos los pecados y te agregue al número de sus elegidos. Que puedas contemplar cara a cara a tu orientador y gozar de la visión de Dios. de tu tubos Bueno, ya no. Ay, Juan que... Pablo, ni a mí me saludaste así con tanto entusiasmo. No seas celosa, mujer. Bueno, no me voy. Chao, tío. Tapa. Cha, Niños. Es que no es correcto. Ay, perdón, tía, pero es que me da muchísimo gusto ver a Juan Pablo. Bueno, y si ese fuera el caso, cuando menos te hubieras dado una arregladita, ¿no? Bueno. Mira nada más las fachas que traes. Eh, bueno, es que vengo de las caballerías, así que ni modo que me arregle para los caballos. No, ¿Qué no, crees? Pues no, nada más eso faltaba. <risa> bueno, aunque de haber sabido que mi primo estaba tan guapo, yo lo hubiera recibido, así pero vestida de blanco. Oye, niña. Ay. Siempre, prima, pues falta de confianza. Ay, no, pues. <risa> Siempre está loco, Rémi. De veras está estaba...